Buenas noches. Vamos a ocuparnos hoy de un tema que creo que es bastante interesante. Y es interesante por dos motivos. Por el tema en sí, muy sugestivo, lleno de elementos extraños, lleno de, de recuerdos para nuestro subconsciente. Un tema muy conocido en el mundo oriental, menos conocido para nosotros, es el aura. Pero es un tema doblemente interesante. Porque está significando, está siendo en este momento el tema que permite la entrada del ocultismo dentro de lo que es la ciencia oficial, una ciencia de rígidos esquemas. Está entrando en este、eh, ...en este aula, en este edificio tan sólido, tan, tan arcaico en muchos sentidos, que es la ciencia oficial, porque se ha podido objetivar por primera vez. Todos ustedes han oído hablar de Laura en alguna ocasión. <coughs> Es obviamente conocido, pero para nosotros, con nuestra mentalidad occidental construida sobre unas bases espirituales distintas,、eh, va a ser tal vez difícil entender algunos de estos conceptos. Yo voy a tratar de, de resumirlos. Estoy consciente de que cometeré,、eh, si no errores, voy a procurar evitarlo. Al menos, si me quedaré corto y serán muchas cosas las que queden por explicar, pero vamos a ver si conseguimos que lo más elemental. Lo más sustancial de este profundo e interesante tema、eh, podamos dejarlo claro para después, a lo largo del programa, seguir viendo todas las variantes, todas las enormes posibilidades que ofrece este fenómeno. El concepto de Laura, si nos atenemos a la historia, fue dado por Confucio, recogido después por Buda, por Lao t Se, por Tao, es decir, por los fundadores de las religiones más importantes de Oriente, y ya desde ahí. Hizo su entrada y se difundió ampliamente por todo el ocultismo. Según estas、eh, teorías, el cuerpo, todo cuerpo vivo, todo ser vivo, está dividido, está formado por dos planos. Un plano que es el físico, es el plano de relación, el plano、eh, por el que entramos en contacto y adquirimos experiencia de, de nuestro medio ambiente. es... El que todos vemos y que podríamos llamar el plano、eh, físico-psíquico, en el caso de los hombres, en el caso de los humanos, y luego otro plano, otro cuerpo, que es el cuerpo astral. Este cuerpo astral, tan, tan conocido de todos ustedes, por lo menos han oído hablar de él en alguna, en alguna ocasión, sería en esencia una especie de energía no bien determinada que、eh, es un poco más grande que el cuerpo físico, lo rebasa.、Eh, Unos, unos centímetros en algunos casos, y que sería la parte más vital, la parte más importante、eh, del ser vivo, en este caso estamos hablando de los humanos, la parte que trasciende, la parte donde toda esa experiencia adquirida、eh, se elabora,、eh, la parte que podríamos llamar el plano que podríamos llamar energético espiritual. Ambos, el plano físico y el plano astral, o cuerpo físico y cuerpo astral, si ustedes quieren,、eh, están íntimamente unidos. Durante toda la existencia, durante toda la vida del cuerpo físico, son inseparables, excepto en determinadas circunstancias.、Eh, todas esas,、eh, no leyendas, realmente, en muchos casos、eh, se, puede, eh, se puede asegurar、eh, que es real.、Eh, vienen del Tíbet, de, de Oriente,、eh, una serie de conceptos como el de viaje astral, que en esencia es una circunstancia, una, una situación que consiguen personas muy experimentadas,、eh, yogis. u、eh, Místicos, personas adiestradas introducidas en estos, en estos temas y algunas personas normales en unas circunstancias muy especiales. En esta situación se pueden realizar la separación y lo que se ha dado en llamar el viaje astral, en la que mientras el cuerpo físico queda en un estado、eh, como cataléptico, el cuerpo astral se desprende y puede emprender viajes, según dicen. Que están fuera de las limitaciones del espacio y del tiempo, límites estos que únicamente corresponden para el cuerpo, para el plano físico. De todas formas, la separación nunca es total, puesto que persiste lo que los orientales llaman el cordón de plata, que es、eh, un fino nexo de unión entre, entre ambos cuerpos. Esta separación no es total hasta que no llega、eh, la muerte auténtica. Pero para entrar en el concepto del, del aura, ha sido necesario hablar un poco del cuerpo astral.、Eh, Aún se complican un poco más las cosas.、Eh, este cuerpo físico se, se alimenta, vive en merced a productos físicos、eh, tangibles. Todos conocemos cómo podemos alimentarnos. Sin embargo, el cuerpo astral, ese cuerpo, ese plano energético y espiritual, se alimenta de lo que los místicos orientales han dado en denominar prana. Este prana, que parecía un concepto más, un concepto más o menos poético, más o menos esotérico, parece ser, según los últimos descubrimientos, que tiene una base física. En realidad, el prana serían partículas ionizadas que este cuerpo astral capta del medio ambiente. Entonces, el aura sería esta zona en la que esta captación de partículas ionizadas, esta captación de prana por parte del cuerpo astral, sería más intensa.、Eh, para que ustedes entiendan un poco mejor. El terreno en el que nos movemos en este momento,、eh, vacilando al borde de lo esotérico, de lo oculto y entrando en lo que, en lo que es、eh, científico, en lo que es técnico, en lo que es tangible, yo me voy a permitir contarles una pequeña anécdota. Lo más avanzado de la técnica actual son sin duda nuestros cohetes, los viajes espaciales. Los científicos de vanguardia empiezan a echar mano de técnicas y conceptos milenarios. Ya sin escepticismo alguno. Es sorprendente para muchos, pero totalmente real y sabido en los medios a s t r o n a u t i c o s que para mejor formación de los astronautas se pide el asesoramiento técnico de los maestros del yoga. En 1966, los rusos consultaron al g u r ú Nehru para ver la posibilidad de corregir un fenómeno constante en los vuelos orbitales. Había un enlentecimiento del tiempo de respuesta de los cosmonautas a las órdenes inmediatas. El yogi, u nada más llegar allí y observar las condiciones de las cápsulas, dijo que la respuesta era sencilla. En el interior, herméticamente cerrado, provisto de un aire estéril, aséptico, faltaba prana, según él. Bastó ionizar el aire de las cápsulas para resolver el problema. Esto sucede hoy en día.、Eh, el aire acondicionado está incluyendo actualmente en los aparatos más evolucionados un ionizador también. Para, al objeto de que desaparezca ese enlentecimiento de respuesta que se había acusado también en los ambientes、eh, que estaban, en los que el aire estaba filtrado y depurado por,、eh, por acondicionadores. Tenemos ya dos conceptos, creo que más o menos claros: el cuerpo astral y el prana, lo que sería su, su alimento. La zona de captación de este prana sería、eh, el aura, precisamente. Cuando la fuerza espiritual es grande, el prana consumido es mucho y esta zona de captación, el aura, llega entonces a ser muy intensa. Tan intensa en algunos místicos, en algunas personas, que puede verse incluso espontáneamente. De hecho, los artistas han venido representando, esta fuerza espiritual,、eh, en forma de aura. Aunque últimamente, me refiero a los últimos siglos y sobre todo en, en nuestros artistas occidentales, no sepan bien lo que están representando. Así estábamos hasta que el ingenio humano se ha propuesto evidenciar este fenómeno, se ha propuesto dar una prueba objetiva de él. Los primeros intentos se realizaron a finales del siglo pasado. Concretamente, en 1897, Luis. Obtuvo el primer testimonio gráfico de lo que a él no le cabía la menor duda, era el aura de unas manos, concretamente de sus manos, las manos que vemos aquí. Luis depositó sus manos sobre una placa fotográfica dentro de un líquido revelador y así las mantuvo 20 minutos. Pasado este tiempo había obtenido esas manos con un halo que a él, como he dicho, no le cabía la menor duda de que eran las irradiaciones del la aura humana. Luis presentó este documento a la Academia de Ciencias convencido de que acababa de hacer un gran descubrimiento. Pero la verdad es que la Academia de Ciencias consideró que no era sino una simple、eh, defecto prácticamente de la placa lo que él había obtenido. La Academia de Ciencias negó rotundamente a que aquello fuera el aura, porque para la Academia de Ciencias, para los científicos que allí estaban, el aura no existía. Pero lo que no sabían los científicos en aquel momento. Es que por aquellas fechas acababa de nacer ya en Rusia Semyon Davidovich Kirlian, el hombre que iba a demostrar una vez más que la opinión de los científicos no siempre es científica. Los videntes, con su tercer ojo, afirman ver el aura. Con la cámara Kirlian, nosotros vemos un espectro de esta aura. Con las 14 patentes de Kirlian, es indudable que los occidentales, Nos sensitivos hemos obtenido la forma mecánica de ver el aura. De esta forma, nosotros ya, gracias a esta cámara, vemos las cosas así. Ya hemos obtenido pruebas gráficas, testimonios evidentes, como son las fotografías, de que el aura existe. Sin embargo, yo puedo asegurarles a ustedes que el camino recorrido para llegar a este resultado no ha sido nada fácil. Efectivamente, nada fácil. Desde aquellos juegos de sociedad, de la mejor sociedad,、eh, juegos de electrización de cabellos, Eh, desde ese momento hasta que aquella tarde、eh, avisaron a un técnico en electricidad、eh, que se llamaba Kirlian a, para que reparase un aparato, un aparato similar al, a este, es un aparato usado en electromedicina. Y Kirlian, que era un hombre sumamente observador, se dio cuenta que cuando la escobilla la pasaba por la piel se producía una curiosa. luminosidad Y decidió investigar por su cuenta en el laboratorio. Para ello se construyó un aparato que producía una corriente de alta frecuencia y colocó placas fotográficas sensibles. Encima de la placa fotográfica colocó su mano o una planta o cualquier otro objeto y cuando hizo atravesar esta especie de sándwich por esta corriente de alta frecuencia, se dio cuenta de que las placas quedaban impresionadas y alrededor de la figura aparecía un misterioso halo luminoso que、eh, le puso en la pista de que podría estar fotografiando el aura humana. Naturalmente que el sistema se fue sofisticando cada vez más. En cada momento, en cada proceso,、eh, las cámaras las cámaras Kirlian fueron más perfectas, pero, básicamente, siempre están y estaban constituidas por un carrete Tesla que produce esa corriente de alta frecuencia. Son las aplicaciones, son los accesorios lo que la hacen realmente diferente. Concretamente, se puede usar el sistema más elemental, que es una placa Donde se puede colocar encima el, los, el, el material sensible y los objetos, pero hay sistemas ya más modernos, como este, que permiten ya cinematografiar el aura. Es decir, ya se puede apoyar el dedo sobre la placa y, colocando la cámara de cine al otro extremo, poder cinematografiar el aura. Naturalmente, se han ideado accesorios. Cada vez más、eh, finos, más concretos, que se pueden adaptar hasta incluso al microscopio. Al microscopio electrónico, hasta incluso. Es decir, que las posibilidades, el panorama que ofrece la cámara Kirlian en este momento es ilimitado. Gracias, Ramos. Bien, ya tenemos nuestro tercer ojo. Con él podemos ver cosas que antes no veíamos. Pero no olvidemos que estas cosas、eh, existían. Y lo venían diciendo desde hace mucho tiempo los ocultistas. Van a ver ustedes unas fotografías como esta, en la que se ve el dedo de un curandero, en el que el aura está adquiriendo fuerza en el sentido de la flecha, caminando, por decirlo así, hacia el dedo que no se ve en pantalla, de una persona supuestamente enferma. Aquí el aura se ha intensificado, se va desplazando hacia un extremo camino de, de ese dedo que ahora veremos en imagen, de ese dedo de la otra persona. Ahí están ya los dos unidos, las dos auras. Eh, se han juntado y el dedo del supuesto,、eh, del supuesto enfermo ha adquirido una aura tan potente que es difícil distinguir.、Yo、he tenido que marcar una raya para que ustedes、eh, vean dónde e s t á la separación de los dos dedos. El, la fuerza del de aura del curandero ha pasado al, al dedo supuestamente enfermo de tal forma que ambas auras se confunden. Están llenas de fuerza, llenas de vigor. Si ustedes、eh, vieran una fotografía,、eh, una serie de fotografías que no hemos podido ponerles en, en imagen, Verían que el aura del curandero ha ido perdiendo fuerza, ha ido debilitando. Ahora, en este caso concreto, es un, un feto muerto. Es decir, esta sería la silueta de la superficie que está en contacto con la placa fotográfica de ese feto. Como ven ustedes, no tiene aura. Hay unos puntitos rojos en la fotografía original, por ahí sueltos, que es lo que queda cuando, del aura cuando un cuerpo ha muerto recientemente. Ahora, en este momento, el curandero empieza a transmitir su energía, empieza a pasar. Aura suya,、eh, fuerza, energía vital de él hacia ese efecto, de tal forma que ven ustedes cómo ese efecto ha adquirido un aura, un aura luminosa, viva, radiante, con fuerza, pero es un aura temporal, es decir, cuando el curandero、eh, retira su mano, retira su imposición de manos, vuelve a quedar,、eh, como es lógico, ese efecto sin aura, sin energía vital, puesto que no era suya, era prestada. Eh, esto, estas o e s t experiencias de este tipo, e se t a s l a he traído más que nada por curiosidad,、eh, ...estas experiencias ya se han comenzado a hacer hace años y, de hecho, Kirlian, cuando obtuvo su primera subvención oficial, lo consiguió del Ministerio de Agricultura, porque una de las cosas que él observó,、eh, como sucede siempre de una forma accidental,、eh, es que las plantas, determinadas plantas,、eh, ofrecían un aura especial, un aura distinta a la normal. c u á n d o iban a estar enfermas, es decir, el aura acusando una enfermedad aparecía antes de que la plaga se desarrollase realmente. Es decir, podía evitarse, podían ponerse los medios、eh, suficientes para que、eh, esta plaga no llegase a adquirir、eh, unos caracteres dramáticos. Esto en el terreno de las plantas, en el terreno de los, de los animales también se ha experimentado,、eh, pero llevado al terreno humano, llevado a nivel de la medicina. Eh, ofrece unas posibilidades, yo diría que increíbles. Van a ver ustedes una diapositiva, no se aprecia muy bien, en la que se ve el aura de un enfermo de cáncer.、Eh, todavía es pronto para decir que pueda servir como, como ayuda para el diagnóstico precoz del cáncer, porque、eh, aún es pronto, digo, porque aún no han tenido suficientes fotografías. Como para poder、eh, encontrar cuál es el elemento común que se mantiene en el aura de los afectos de cáncer. Pero en su día se conseguirá. En esta fotografía, por ejemplo,、eh, se llevó esta comprobación con un, la cola de un ratón. Ven ustedes, la cola de un ratón、eh, está, como han visto, brillante, es un ratón sano. Y hay otra en la que el aura parece muy debilitada. También se trata de un ratón afecto de cáncer. Como les decía, todo esto llevado al terreno de la medicina. Ofrece unas enormes posibilidades. Puede emplearse como diagnóstico precoz, si prescindimos ya de, del efecto、eh, supuestamente curativo, al menos temporalmente, hay que admitirlo, que tiene en las manos de ciertos curanderos con gran energía、eh, espiritual, con gran, con gran aura,、eh, llevado al terreno de la medicina como diagnóstico precoz, como hemos podido ver en el caso este del cáncer,、eh, ofrece una serie de posibilidades ilimitadas,、eh, tremendas. Realmente la técnica Kirlian. Ha sido un paso importante, pero como ustedes, o muchos de ustedes están imaginando, había un paso que dar: pasar de la imagen estática, como es la de la fotografía, a la imagen animada del cine, a lo que podríamos llamar la m a t o g r a f í a de Laura. t e l m a Moss en Estados Unidos, aquí la están viendo, igual que ha hecho Ramos p é r e z aquí en España, consiguió、eh, obtener imágenes. Dinámicas, imágenes en movimiento del aura. Estas fotografías no son muy precisas, estas tomas, porque están realizadas con luz roja para、eh, no estropear el, las imágenes que ustedes verán a continuación. Ahí obtienen una placa, se la muestran a ustedes de, de un aura, es una fotografía normal. Y ahí está, en movimiento, como un sol resplandeciente, el aura de la yema de un dedo. Unas imágenes llenas de dinamismo,、eh, no solamente estéticamente. Ahí son dos dedos. ¿Ven ustedes c o m o el aura no se puede, no puede pasar de un, de un dedo a otro normalmente? Les decía que, que son importantes no sólo desde un punto de vista estético, sino porque estos efluvios, estas, estas iridiscencias, esta energía, ahí es un dedo enfermo el que están viendo, como ven, está más apagada,、eh, estos efluvios,、eh, son también desde un punto de vista dinámico,、eh, Estudiados y puede verse sus movimientos, puede verse su amplitud e interpretarla.、Eh, ahora en estas tomas están viendo ustedes, es un, es un, un caso curioso,、eh, puramente experimental, cómo se modifica el aura de un paciente a medida que va,、eh, que va tomando alcohol, que va adquiriendo un estado de embriaguez. Hay otro fenómeno que se ha podido evidenciar.、Eh, claramente me cesa la máquina Kirlian algo de lo que todo el mundo Hablaba、eh, si las plantas tienen vida realmente o no. Sí, tienen una forma de vida, como se ha podido demostrar, puesto que su aura、eh, está ahí, puesta de manifiesto con toda claridad.、Eh, son plantas,、eh, las plantas son seres que viven y que, según experiencias de las que hablaremos en otros programas, sienten incluso. Bien, pero esto no viene al caso, sigamos con, con nuestro fenómeno Kirlian. Estas son otras fotografías. De planta, realmente, como se empezó a trabajar con estos elementos vivos,、eh, hay multitud de fotografías. Estas imágenes son、eh, de Laura, estos,、eh, estos contactos o, o, o a distancia con el magnetismo, o ahí con el curandero, o aquí por imposición de manos, en realidad serían expresión de lo que comentábamos antes del dedo del curandero, de esa energía que se va. Eh, que se va plasmando、eh, de una forma concreta en la fotografía y que va desplazándose hacia el lado enfermo que necesita más. Otro fenómeno que se ha puesto、eh, bien, bien claro en,、eh, con el fenómeno de Kirlian es el de la simpatía, el de la atracción, el de la conexión entre dos personas、eh, aparentemente sin ninguna causa justificada. Al comprobar con la fotografía Kirlian que el aura de esas dos personas、eh, no se retraía como sucedía en otras fotografías, en esta, por ejemplo. Eh, sino que cuando existe una simpatía,、eh, las dos auras、eh, aquí se ven mucho mejor, se comunican, se unen,、eh, da, demuestra claramente que hay una base、eh, que hay una base hay real, hay una base física para que esa atracción exista. Realmente, cuando dos personas sintonizan, probablemente es porque hay unas vibraciones, probablemente sus auras están vibrando de una misma forma, hay una afinidad en cuanto a su cuerpo astral, en cuanto a su captación de pana, en cuanto a su aura, en definitiva. Bien, han visto ustedes unas fotografías, unas imágenes filmadas,、eh, unos testimonios gráficos que son rotundos, que son evidentes, que no dejan lugar a dudas. Realmente se está fotografiando algo. Yo no diría que exactamente el aura, en ningún momento se ha pretendido que sea así, pero sí algo que está muy relacionado con el aura, íntimamente relacionado con el aura. Sería como la plasmación del aura misma、eh, conseguida de una forma visual, conseguir visualizar algo que de otra forma no podríamos ver. Esto nos lo ha permitido la técnica. Hemos necesitado cientos, miles de años para llegar a esto. Sin embargo, yo pienso que convendría、eh, hacer una llamada a nuestra humildad de, de individuos tecnificados, a nuestra humildad de científicos, esa humildad que no tenemos y que a veces debiéramos tener. Porque esto que ustedes han contemplado, estas fotografías, estos testimonios gráficos que hemos obtenido,、eh, que han obtenido otros para que nosotros los mostremos a ustedes, son la evidencia de algo que está siendo dicho desde hace miles de años por otras personas. Ya c o m e t é en alguna ocasión que los orientales eran capaces de ver el aura porque creían en él, creían en el aura. Y con un adiestramiento, con unas técnicas puramente psíquicas, puramente espirituales, llegaban a verlo. Nosotros que no creíamos en el Aura, hemos tenido que inventar toda una técnica, 14 patentes le costó a, a Kirlian,、eh, para poder así fotografiar algo y c r e é r n o s l o ante la prueba evidente, ante aquello que vemos, tener que admitir que sí, que realmente el Aura existe. ¿Cuánto habríamos adelantado si aquel año, en 1897, cuando Luis presentó aquellas Sus primeras fotografías toscas, rudimentarias, evidentemente、eh, muy distantes de estas que, que después obtuvo Kirlian y que luego se han ido depurando a lo largo del tiempo. ¿Cuánto habríamos、eh, ganado, repito, si esa Academia de Ciencias entonces le hubiera prestado atención? Si hubiera creído que sí, que aquello realmente existía o podía existir. ¿Cuánto habríamos ganado si al hablar de, de otros temas como los ovnis. Eh, no hubiéramos tropezado con un secretario de defensa que no creía en esas tonterías y tirara a, al cesto de la basura un informe que realmente era importante. ¿Cuánto adelantaríamos si este orgullo, que es totalmente falso, que nos ha proporcionado una,、uh, no un siglo siquiera, apenas, apenas 50, 60, 70 años, algo que en la historia de la humanidad apenas cuenta,、eh, si en este tiempo no nos hubiéramos ido deformando? Eh, creyendo solamente en aquello que vemos, solamente en aquello que tocamos. Hay una serie de cosas, hay una serie de hechos, hay una serie de testimonios que están ahí, que están al alcance nuestro, que podemos casi tocarlos. Lo que pasa es que antes tenemos que inventar una máquina, un objeto técnico que nos permita fotografiarlo, que nos permita moldearlo, que nos permita evidenciarlo para así creerlo.